En el mes de mayo, funcionario de recaudación en las ventanillas hackearon el usuario de la directora. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder modificar y alterar los datos que se tienen para hacer la, los contribuyentes, para hacer los cobros. La directora de recaudaciones hizo... ...una denuncia... ...y se hizo una investigación... ...que en tres días... ...se vieron 30 casos... ...en la cual se modificaron... ...esos esos datos... ...lo cual originó... ...170 mil bolivianos de daño... ...económico al municipio... ...ya... ...¿cómo era su modo operandi? ...su modo operandi... ...era de que por ejemplo... ...este señor... ...de la gestión 2016... ...debía 10.180 bolivianos que pagar al municipio en tema de impuestos. Los hackeadores, buscando la forma técnica... ...lo pusieron en cero. Así como estos son 30 casos... ...ya, fíjense, este señor... ...de impuesto 2018, debía haber pagado 12.900 bolivianos... ...y sólo pagó 28 bolivianos... ...dentro de lo que es el sistema. En este otro caso, de esta propiedad, impuesto 2010, debía 15.152 bolivianos, lo modificaron y pagó cero. Y así como eso, hay diferentes casos donde la directora mandó a Transparencia, la señora Raquel Balcázar, acudió a Transparencia y Transparencia emitió un informe después de haber hecho esa auditoría. Esa auditoría le hicieron a tres días de de, de de atención nos arrojó todo ese caso. Entonces, una vez Transparencia hace toda la investigación el 13 de agosto envía aquí a la oficina del alcalde Mario Batista este informe en la cual en el informe Transparencia le dice al ex alcalde que decía que era con premios y galardones de transparencia que decían que era el embajador de la transparencia, le decía de que se habían encontrado indicios de corrupción. ¿Ya? Dando diciendo quiénes son los culpables de esos indicios de corrupción y sobre todo recomendando al alcalde de que se hagan las acciones legales. ¿Ya? A diferentes servidores por estos actos conducta antieconómica beneficios a razón del cargo ya que se iniciaen los procesos por incumplimiento de deberes que están tipificados en la ley en la ley contra la corrupción eso fue el 13 de agosto desde el 13 de agosto hacia acá el exalcalde nunca hizo nada encubrió todo lo que es La corrupción que había aquí en este en este municipio. Lo tapó y nunca quiso hacer nada para luchar contra la corrupción.